El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Estás escuchando La Urra The Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Carlos Turbo Naranjo y esto es Revolución Radial. Claro que sí, el día de hoy les estaremos hablando sobre nuestro proyecto social encargado de limpiar y restablecer nuestro Parque Bolívar de Girardot. Nuestro objetivo se ha cumplido totalmente, repartimos cualquier tipo de publicidad como volantes y folletos para incentivar a las personas de ser ciudadanos higiénicos y más de nuestro espacio público y más famoso que es el, el Parque Simón Bolívar. A partir de esto nuestro parque Bolívar estuvo realizando algunos cambios ya que hoy en día se ve mucho más despejado y limpio. No te muevas, estás escuchando la U-Radio. Además de esto, nuestro proyecto estaba encaminado a imponer conciencia tanto a, la, a los turistas como a los habitantes de la misma ciudad. Música Recuerda que puedes ayudarnos en esta labor, no solo para el Parque Bolívar, sino en cualquier sitio público de la ciudad. Algunos compañeros nuestros también están realizando una labor igual por toda la ciudad. Recuerda ayudarnos en este proyecto que también te beneficiará a ti. No olvides que esta ciudad es el recurso más sagrado de nosotros y que debemos respetar no solo por dentro de casa, sino por fuera. Recuerda que nuestro programa se llama Revolución Radial y estamos encargados de todo lo institucional. Así que también es importante cuidar nuestra, nuestra linda universidad y recuerda siempre seguirnos escuchándonos aquí en Revolución Radial. Hasta luego. Recuerda seguir conectados aquí en la U Radio, siempre contigo. Escuchas la U-Radio.